Me toca darles la bienvenida, pero antes que eso quiero hacer eh, tres o cuatro agradecimientos que no pueden pasar por alto y uno de ellos es el señor Intendente, por haberse sumado a este proyecto que tenemos de eh, Ciudad Industrial 2020, en el cual estamos trabajando, a su aporte desde el primer momento que le presentamos el proyecto, que esto no surge desde no surge de un día para el otro, sino que surge de una expectativa y ganas que tenía todo el sector industrial eh, de poder mostrar lo que hacemos en Olavarría. Eh, también eh, siempre tuvo esa muy buena preexposición, compró el proyecto del cual soy parte era entonces su, su apoyo incondicional hacia la industria, la industria que no solamente está representada por por el parque industrial, por el centro industrial sino que abarca muchos sectores también la gente o sea hemos logrado eh, por eso ma, mi agradecimiento a la gente del sector minero, propiamente dicho, que está representado por la Cámara de la piedra, con los cuales hemos generado un estrecho lazo que eso habla las claras de lo que podemos llegar a lograr en esta ciudad. Y bueno, eh, el, hoy damos la inauguración oficial a un predio que creo, creo no, estoy segura, marcaron antes y un después en la ciudad de La Barría. Eh, Pido las disculpas del caso a la gente que ha llegado y ha tenido algunos inconvenientes, pero bueno, estamos tratando de, de salvarlos. Este predio, como lo decía el locutor, eh, creo que eh, nos va a permitir tener una mirada diferente eh, desde todo punto de vista, porque no solamente esto es para la ciudad de La Barría, Que eso quede bien claro. Nosotros eh, cuando trabajamos en esto no pensamos solamente en las empresas que están asociadas al centro que representa, que es el Centro Industrial de la Barría, sino que pensamos en, en nuestra ciudad eh, que creo es el momento, tenemos todas las herramientas como para poder demostrar lo que tenemos a todo nivel y en todos los aspectos. Entonces, vuelvo a repetir, es un centro para todos. Creo que es un orgullo, estamos ubicados estratégicamente, alrededor de este, de este predio y de estos eventos se va a generar un entorno de, de negocios eh, y todas las empresas de servicios que van a poder trabajar para tal fin. Bueno, también me interesaba destacar, por ahí, para la gente que, que no estaba muy cercana a nosotros, el hecho de que estamos interactuando también, eh, trabajando para, para la ciudad de La Barría, eh, hemos logrado acercar el sector público con el privado, de modo de interactuar, eh, por ejemplo, lo estamos haciendo el Instituto Tecnológico, con el Parque Industrial, con el Centro Industrial, con la Facultad de Ingeniería, con las escuelas técnicas, la Cámara Mexicana, empresaria O sea que la idea es de eh, poder, entre todos, poder lograr y trabajar sobre el perfil de la mano de obra que, que, que pretendemos los empresarios tener en esta lavarría, que quedan las puertas abiertas para cualquier inquietud y todo lo que puedan este, presentar y que podamos lograr. Así que nuevamente bienvenidos a todos y bueno, y ojalá hagamos buenos negocios.